Estoy sorprendido porque entiendo que la participación necesaria que se le imputa al doctor Bravo no está acreditada, no se acreditó durante el juicio.、Eh, pero bueno, no me quiero adelantar、eh, porque quiero esperar los fundamentos de la sentencia. Lo que está diciendo es que no está aprobado. Para mí no está acreditado, para esta defensa no está acreditada la participación necesaria en el delito de trata de personas.、Eh, ¿Qué l e c e s obtienen? El、eh, señor David Bravo、eh, no, no tenía conocimiento de lo que sucedía en ese lugar. En realidad, son dos. A ver, nosotros planteamos dos cuestiones. Primero, que no tenía conocimiento de lo que sucedía, sucedía en ese lugar por una cuestión de que él era intendente y, y alrededor de él y bajo él había toda una estructura administrativa que le impedía conocer, de hecho, lo que sucedía. Porque imagínate que ningún intendente hace l hacer inspecciones. Tiene gente que se dedica a hacer eso. Por lo tanto, entendemos que eso fue lo que impidió que Bravo. Tuviera conocimiento de lo que sucedía、eh, adentro de los locales estos que, que, se, que se investigaron, que se allanaron. ¿Van a apelar? Sí, sí, sí, sí, sí vamos a ir en casación. Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede con la inhabilitación especial que había pedido la, la Fiscalía? ¿Eso no lo tuvieron en cuenta el tribunal? No, no, no, no, lo, no lo tuvieron en cuenta.、No tuvieron en cuenta. Eh, de todas maneras, insisto, vamos a, vamos a esperar a ver qué dicen los fundamentos. No me quiero adelantar a los fundamentos del fallo, pero sí que vamos a. Vamos a ir en casación, eso sí. ¿Qué se tiene que dar para que haya una participación necesaria? como Mirá, la participación necesaria requiere dos requisitos. Primero,、eh, tiene que haber un plan común entre el autor que tiene el dominio del hecho, es decir, el, el autor material del hecho. Y el segundo requisito que se tiene que dar es el dolo, es decir, el conocimiento del plan común. Es decir, vamos a ponernos de acuerdo para cometer tal delito. Eso no se acreditó, porque. Porque en, entre Bravo y la señora、eh, Caravallo Castillo no se conocían. Entonces, no había manera, no había, una, no había una manera fáctica, ni una prueba concreta o un elemento de convicción que acreditara tal situación. Y sin embargo, se lo condena por ese delito. Por eso entiendo que en casación vamos a hacer referencia a eso. Bueno, Pablo. Eh, David, eh, ¿qué sensaciones hay después de esto? No, bueno, esto es, son resultados que, o sea. Veredictos de la justicia, como dice el, el doctor, hay que esperar. Y bueno, seguramente nosotros vamos a ter, utilizar todos los remedios procesales que nos otorga la ley para avanzar y poder modificar esta situación. En... En órganos、eh, superiores, ¿no? ¿Crees que hay una, una condena hacia vos respecto a lo que pasó? Porque también tuviste otra condena que ya cumpliste, también el 25 de mayo. ¿Hoy cómo está el 25 de mayo respecto a esto que hoy se está juzgando, las casas de tolerancia o los restobar habilitados? Digo, hoy sos concejal, pero también querés ser intendente, seguramente todo eso lo tendrás que analizar. Sí, sí, por supuesto. No, no, esto、sí. o, A ver, en realidad,、eh, como lo decía el doctor Recia recién. Hay una situación en donde hay actores de la política que no están acá sentados conmigo, partiendo puntualmente del ámbito legislativo, donde surge la ordenanza a la cual hizo la referen referencia cuando se acusó oportunamente el Ministerio Público Fiscal. Entonces, es por lo menos sospechoso. Pero bueno, creo que es muy prematuro hacer un análisis de toda la situación que se ha, que se ha venido dando en el transcurso del juicio. Nosotros, yo soy un hombre del derecho, siempre he estado de derecho. Siempre hemos venido de manera presencial a escuchar. El tribunal ha podido escuchar todas las personas que han pasado por acá. La verdad que nadie, nadie, ni siquiera el Ministerio Público Fiscal, ha podido probar ni este plan común al que hacía referencia el doctor Decia, ni mucho menos、eh, la, la complicidad que debe existir por la acusación que se me hace. David, es que... En algún momento sostuviste que detrás de esto había alguna, algún tipo de interés político. ¿Seguís pensando lo mismo? Bueno, hoy un poco más, 13 años, así que estamos con esto. Y de hecho, se ha planteado la i n s u b s i s t e n c i a de la acción penal, que no tiene nada que ver con la prescripción, que es la posibilidad de que un, de que un ciudadano sea juzgado dentro de un plazo razonable. q u Esto e también está en Cámara, porque no se ha resuelto. Son planteos previos, perdón, que no se han, no se han resuelto, ¿no? Entonces, en definitiva. Eh, la verdad, que hay muchas cosas para analizar en la parte de fondo, ¿no? Así que, bueno, a partir de ahí, los profesionales que me asisten、eh, verán cómo actúan en consecuencia y dónde, cuáles son los puntos para atacar en la sentencia. ¿Pensás que hay una persecución contra vos? No, bueno, la verdad que creo que la gente de 25 de mayo me conoce de toda la vida. Yo, mi vida se ha desarrollado ahí, siempre. Entonces, la verdad es que esto lo toman como una cuestión política. De hecho, si alguien hace una encuesta, esto es una cuestión netamente política. Es así, la gente, el pueblo, los vecinos, los que andan en bicicleta, los que tienen que trabajar todos los días para comer, los que llegan a fin de mes ajustados. A ver, hay una preocupación en, en cuanto a lo procesal que seguramente va a ser tarea de los profesionales. De Puno, como candidato a intendente o como concejal, está preocupado por la gente que no llega a fin de mes, por la gente de 25 de mayo que no puede entrar a trabajar al gasoducto Néstor Keiner, ubicado en la ruta 23 a Casa de Piedra,、eh, por la gente que deben, los hijos deben empezar el colegio y no tienen c o n c i e n c i Con q u e mandarlos. Creo que hay otra preocupación. Yo no sé si la gente está detrás de todo esto o está pensando en esta acusación. La verdad, es que para mí no es así. Pero bueno, por ahí en la ciudad se le ha dado otra publicidad al caso o porque estaba un intendente, porque han estado varios, ¿no? Eh, pero bueno, estas son l a s cuestiones que te da la política, a veces buena, a veces mala, y uno tiene、eh, herramientas procesales para poder、eh, defenderse en el ámbito que corresponde. Es la primera vez que yo hablo de este tema y después que sale el veredicto. A mí nunca me han escuchado hablar de esta situación. Eh, hablamos a través de los escritos que presentan los profesionales, y en función de eso es c o m o n o s manejamos y cómo n o s vamos a, a seguir manejando para, para adelante. Pero, si, popular... la sentencia... no, pero yo, si la sentencia queda firme, es... no es un delito escarcelable, o sea, digamos, va a tener que cumplirlo, es de prisión efectiva, y además también d e n o poder ejercer cargos públicos. ¿Cómo lo puedes tomar eso? Está bien, esa es una cuestión que van a resolver y que debe quedar firme primero, para que quede firme. Se harán cuestiones que tienen que ver con la parte de, de recursos, más que nada, y bueno, eso es una cuestión de los profesionales que me á s x i s t e n David, el dicho popular dice: Pueblo Chico,、sí. este, infierno grande, y nos conocemos todos.、Sí. Sinceramente, ¿no sabías lo que pasaba en ese lugar? No sabía lo que pasaba en función de la acusación que se hace. Ahora, si la situación es basarse en una ordenanza para hacer esta acusación, ¿dónde están los concejales que le hicieron la ordenanza? Es un poco raro, por lo menos es raro, desde mail anónimo, denuncias anónimas. Bueno, acá hay gente, por ejemplo, acá el colega de ustedes que siguió todo el transcurso de, de, del, del proceso que, que se llevó adelante en el juicio. Bueno, la verdad es que nadie me ha podido a mí encontrar en ese lugar, es lo que ha dicho el doctor Decia. Y en función de eso vamos a seguir avanzando. No se olviden que en esta misma causa hay un comisario que quedó, que quedó sobreseído en la causa justamente por esta situación. O sea, si no lo sabía la policía que iba, si no lo sabían los inspectores, ¿cómo lo puedo saber yo que no iba? Dos comisarios. Dos comisarios, bueno, por eso. Si no lo sabían ellos, ¿cómo lo podía saber yo que no iba? A esto voy, o sea, puntualmente. Y la verdad es que uno puede tener responsabilidad política, pero no responsabilidad penal. Entonces, en función de lo que ha sucedido acá, y seguramente、eh, valiéndonos de los testimonios y todo lo que se ha planteado, iremos a,、eh, apelando como corresponde,、sí. en función dentro de la, de, de, de la posibilidad que nos da la, el, el código procesal. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasó,、no? sí. casi, casi te quiero n a m b r a r Ahí, ahí escuchábamos c i n t a a David Bravo y anteriormente a j u a n Recia, que actuó de abogado defensor. Después de al minu a los minutos de haberse escuchado la sentencia que condena a Bravo a cinco años de prisión、eh, por la trata de personas, un delito muy, pero muy importante, y sobre、mm -hmm. todo pensando en que Bravo quiere volver a ser intendente、sí. d el 25 de mayo.、Sí. De, de toda esta información,、eh, me, me lo que más me sorprendió es Juan Recia siendo abogado de, del Sapo Bravo. ¿Estás ahí, Maurito? Se cortó. Me parece que lo perdimos. Mauro estaba presentando、eh, toda la información, la última información, la condena de David Zapo b r a d o por el delito de trata, la condena de su, su, la otra persona, la que está como cómplice、eh, también, y la absolución del de policía investigado. Escuchamos recién, bueno,、mmm, importante, las, bueno, las primeras declaraciones del. Del condenado Bravo, del otra vez condenado Bravo, porque ella tiene una condena en la justicia provincial por un delito también este, vinculado a la explotación sexual. Mauro, ¿estás ahí? Sí, estoy acá,、bueno. Cintia. Bueno, lo que decía era eso, que este, justamente lo que vos planteabas, este delito de trata de personas es un delito muy, pero muy importante, pensando en el futuro político de, de David Bravo, pero sobre todo pensando en las víctimas que pasaron por esos dos. Eh, cabaret, estamos hablando de Venus y después Caribbean, s que recordemos que también hicieron una, una especie de. De tramoya para que eso se pueda habilitar de la manera que se habilitó Restobar cuando no era un Restobar, donde no se comía, donde no se pedían, este, no, no acudía la gente a, la gente común a, a、uh -huh. comer o a un restaurante o a tomar un café o a tomar una cerveza, sino que se practicaba la prostitución en ese lugar. Nada más ni nada menos. O sea, lo mismo que pasaba en Venus, pasaba en Caribbean, pero Caribbean tenía otro, otro cartel, que era Restobar. En esas cuestiones que tienen que ver con la condena y sobre todo las accesorias que no tuvo en cuenta el tribunal respecto a la inhabilitación especial que pidió la fiscalía por tres años para ejercer cargos públicos. De David Bravo, respecto a eso se refirió Yara Silvestre, que es la fiscal a la que estuvo a cargo de la acusación, y respecto a eso dijo que iban a esperar los fundamentos porque no le había quedado muy claro respecto a lo que había, a lo que había leído el doctor Triputi. Por eso es que Se van contentos desde la fiscalía, pero también están esperando los fundamentos respecto a la, a la otra condena,、uh -huh. que es la de ejercer cargos públicos. Después, Guiara Silvestre explica cómo fue el manejo de poder, en un día, de un día para otro, habilitar un resto bar cuando adentro se ejercía la prostitución. El bravo a l partícipe necesario、eh, por haber permitido el funcionamiento del cabaret al renovar su habilitación. Pese a encontrarse vigente una ordenanza municipal que prohibía la habilitación de cabarets el 25 de mayo. Sintéticamente, ese es el núcleo de la acusación, digamos, y de lo que sostuvimos y consideramos que se había aprobado. Y los jueces así lo entendieron, así que conformes en ese sentido. c o n f o r m e con la sentencia. La, la, la parte, digamos, de fundamentos. Sí, el 24 se van a conocer los fundamentos. Tengo ahí una, una duda, pero bueno, respeto la decisión del tribunal y habrá que ver que, en qué han fundamentado la cuestión de la prescripción del delito de incumplimiento de, lo, de los deberes de funcionario público y en su caso, eventualmente,、eh, haré uso de los recursos que. Que me asisten, pero en principio, en líneas generales y con el resultado, estoy conforme porque además es lo que yo había solicitado, una pena de cinco años para ambos. Bravo recién decía que faltaron otros actores políticos, como son los concejales que son los que promovieron la ordenanza para la habilitación de ese lugar. Los concejales no podrían haber venido nunca acusados a este debate porque justamente son los que dictaron la ordenanza que prohibía el funcionamiento de los cabaret, la ordenanza 26 del 2010. Ellos este, sancionan esa ordenanza. Y el fundamento para prohibir los cabarets en 25 de mayo justamente tiene que ver con que el reconocimiento de que en esos lugares eh, se eh, encubría el delito de trata de personas y el ejercicio de la prostitución o el sometimiento de mujeres a, a prostitución. Entonces ellos sancionaron esa ordenanza. Bravo la promulga en, en septiembre del 2010. Y no obstante eso. Prorroga la habilitación del cabaret Venus en enero del 2011, alegando un vacío legal que a criterio del, de la fiscalía no existía. Porque él dice: la ordenanza se refiere a nuevas habilitaciones, no a las que ya estaban vigentes. Pero la misma ordenanza, en el artículo tercero, decía y dice:、eh, derógase toda otra norma que se oponga a la presente. Entonces, si no se pueden habilitar nuevos cabaret, porque estamos diciendo que allí se comete el delito de trata, ¿cómo vamos a renovar? Las habilitaciones vigentes. Tenían que caer todas. Entonces, él, su defensa o el núcleo de su defensa ha girado en torno a eso. No entiendo por qué debieran venir los concejales a un juicio cuando ellos han promulgado, han sancionado una ordenanza este, que iba en sintonía con la legislación nacional. Diana, ¿tiene, que ¿tiene que quedar firme los cinco años para que、eh, lo inhabiliten a ejercer cargos públicos o no lo tuvo en cuenta el tribunal a eso? La sentencia tiene que quedar firme. Yo. Como había acusado además por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y ese delito, además de la pena de prisión, conlleva la inhabilitación para ejercer cargos públicos, había solicitado esa pena. El tribunal declaró prescripto ese delito. Por eso digo, tengo que ver los fundamentos para ver si hay elementos para recurrir o no. Entonces, le impone la pena de cinco años de prisión solo por su calidad de partícipe necesario en el delito de trata de personas. Cuando esa sentencia quede firme. Conlleva en sí misma una, in una inhabilitación. Las accesorias legales son eso. Pero no es una in inhabilitación específica para ejercer par cargos públicos, sino para una s el r i e e ejercicio de una serie de derechos que un detenido no puede, no puede ejercer. ¿Es de prisión efectiva? Es de prisión efectiva porque por q u el por e monto, digamos. La Defensa de g r o g o sostiene que no se pudo. Comprobar fehacientemente que este, Bravo estuvo en el lugar y que realmente había un conocimiento y una vinculación como para ser partícipe necesario. ¿Cómo desde la fiscalía、eh, probaron esto? ¿Qué pruebas presentaron? Es que lo, que ¿Cómo nosotros, cómo fueron... lo que nosotros sostenemos、eh, o sostuvimos, y entiendo que al fallar como ha fallado, el tribunal、eh, nos ha dado la razón, es que no necesitábamos probar que estuviera en el lugar. Cuando él, como funcionario, firma una habilitación o la renovación de una habilitación, estando vigente una ordenanza que dice que en los cabarets hay trata, definitivamente está incurriendo, o sea, en una participación necesaria en ese delito, porque le está dando una pantalla legal, o sea, o pretende con esa habilitación dar una pantalla de legalidad aquello que es ilegal. Ese es el. el, el... Entonces, no necesitamos que él esté en el cabaret o que alguien lo haya visto. En, digamos, en la hipótesis de la fiscalía. Y después, cuando se produjo el allanamiento del cabaret Venus en diciembre del 2011 y se clausura por la justicia, él muta、eh, en un trámite que también yo c a l i f i q u e de expres en mi alegato, porque en un día da de baja la habilitación de Venus, aduciendo que había inactividad sin mencionar siquiera que había habido un allanamiento y se habían encontrado mujeres en situación de prostitución. Y ese mismo día rehabilita e l Restobar Caribbean, o sea, da, da el alta al Restobar Caribbean sin que nada en el medio hubiera sucedido. Entonces, nosotros entendimos que no era necesario probar que él hubiera estado efectivamente en el cabareo, que alguien lo haya visto. ¿sí? El trámite, la irregularidad del trámite, conlleva ese conocimiento y ese aporte, porque él lo que está haciendo es esto que yo les decía al principio: le da una pantalla legal a algo que es eminentemente ilegal. De hecho,. Cuando era Restobar, se volvieron a encontrar mujeres en la misma situación. ¿La absolución de、no, Ollar se sorprendió eso?、Eh... No, este, o sea, yo siempre barajo la posibilidad de que el tribunal no esté de acuerdo conmigo, eso、eh, es así. Este, voy a tener que ver los fundamentos para ver si, este, si hay elementos para yo poder recurrir este, o no, pero eso va a ser después del 24, la edad. Bravo plantea que él tiene este, una cuestión política que, que es una responsabilidad, pero no penal. ¿Ustedes cómo lo ven? No, nosotros lo que sostuvimos es que,、eh, por, digamos. Uno de sus argumentos fue que en la organización de un municipio él no está al tanto de todo y que se le traen para firmar algo. Bien, lo que nosotros sostuvimos es que más allá de la organización, esto que yo les comento de la habilitación irregular, estando vigente una norma, él no puede, por más que vos, un empleado de la municipalidad o un inspector, te trae a firmar algo, ¿no?、Eh, la norma es la norma y nadie puede alegar desconocerla, mucho menos el intendente. Entonces, él no puede descargar su responsabilidad. Uno puede delegar funciones, pero la responsabilidad última, política, penal, Civil, de cualquier orden, siempre es del, del funcionario responsable del que pone la firma. Y uno, como tal, porque a mí también me pasa, tenés que extremar los recaudos y los cuidados a la hora de firmar. Este, yo entiendo la, el principio de confianza en las organizaciones. Lo que yo le, dije, le contesté a eso en, el, en la réplica fue que,、eh, digamos, no se lo está acusando como miembro de la organización administrativa. O por un acto de la organización administrativa. Se lo estaba acusando por un acto personal de él cometido como intendente al, al prorrogar una habilitación que no debió haber prorrogado. La responsabilidad es personal.、Bien. gracias. s e ñ o r a Bueno, chicos. Muy a m a b l e gracias. Ahí e s c u c h a m o s a Cintia h i l a Silvestre, e d la fiscalía federal, que este, daba detalles. De la, toda la parte acusatoria, pero también de, de, esta, de, esta, de esta opinión que tuvo Bravo respecto a las responsabilidades, si son políticas o son penales. Las responsabilidades son responsabilidades, sobre todo si es un intendente. Hay responsabilidades políticas y también hay responsabilidades penales.、Uh -huh. Contundente Yara Silvestre a la hora de explicar. El, la acusación que llevó adelante contra Nuris c a r a b a l o Castillo y contra David z a p o Bravo. La verdad, que no sé si hay tantas fiscalas, tantos fiscales en el país que tengan la claridad este, y, la, y la contundencia para explicar、eh, los casos que llevan adelante. Escuchamos hace un ratito a la defensa y la defensa, la verdad, es que no decía nada. Lo que dijo la defensa en los alegatos es que era irracional. Sí. La, la, este, la acusación de la fiscalía. o de la l a f i s c Lo plantearon por ese lado cuando deberían haber o sea, mostrado otras cuestiones.、Eh, fue, fue contundente. El alegato de Yara Silvestre, que eso es un poco más técnico lo que se lee, y después pasarlo a palabras llanas que todo el mundo entienda.、Mm -hmm. Porque si un intendente habilita un lugar que debería ser una actividad y es otra, a q o Digamos, tendrá que s u s responsabilidades políticas y penales. Claro. En este caso, la tuvo penal. Cinco años de prisión para David Bravo, cinco años de prisión para Nuris Caraballo Castillo y Miguel Ollar se fue absuelto. Gracias, Mauro. Hasta luego. Hasta luego. 2023. Del derecho y del revés. Los juicios de la verdad por la subzona 14. Pero la maldita policía pegándole a la privada en los barrios. Los discursos políticos de patas cortas. p e r o una empresa pampeana para las comunicaciones. 2023, año redondo. Cuatro décadas de democracia. Una década del radio cremés.